Mis hermanos, el año de la fe incluye tener la confianza en Dios, en Cristo, en su nombre animarnos a echar las redes y no tener miedo de fracasar. Dios puede no proceder de manera ordinaria, como fue en el caso de la pesca. Recordemos que hasta lo imposible para nosotros puede ser posible para Dios. Lo imposible para nosotros es posible para Dios. Hoy las lecturas también nos hacen tomar en cuenta que somos pecadores. Se siente pecador el profeta, escuchamos, le purifica el Señor los labios con la brasa encendida. Se siente pecador San Pablo. Yo、pues、soy el último de todos, el más pecador de todos. Pero también se me apareció el Señor. También yo también yo lo sigo. También yo lo, también yo lo vi. También yo soy testigo de ello. Y se siente pecador San Pedro. En la barca caía de rodillas y le dice: Apártate, Señor. Yo soy un pecador. Al ver el milagro, al ver la presencia divina de Jesús. Cuando nos damos cuenta que somos pecadores, entonces nos sentimos más impotentes y no creemos que merezcamos ni el perdón ni los favores que Dios concede. No es difícil que nosotros nos sintamos también pecadores y no pocas veces, cuando no nos salen los planes como l o proyectamos. Cuando nos comprometemos y no cumplimos, cuando somos inconstantes, cuando se nos olvidan las cosas, o bien cuando, cuando conscientemente hacemos algo mal, mintiendo, negando lo que hicimos o difamando a los demás. Entonces nos sentimos menos merecedores de los bienes que nos ofrece Dios, los que nos ha prometido. Hoy Jesús generosamente nos anima. En Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hasta le da más de lo que esperaba. Más que la misma pesca con todo y lo milagrosa, lo hace pescador espiritual. Luego lo hace cabeza de su iglesia. Piedra, roca, soporte para sus hermanos, apacienta mis ovejas. Así es Dios. Como decimos, no se mide. Jamás le ganaremos a lo que Él hace por nosotros, dice el apóstol. Nos amó primero, no lo alcanzaremos nunca. San Pablo es un ejemplo de esta generosidad divina y testigo de sus promesas, desde luego, junto con, con los demás apóstoles. Testigos de la generosidad de Dios. Una palabrita, mis hermanos, sobre la cuaresma que comienza el miércoles. Mañana, no se les olvide, les decía que es fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y pensamos en la salud. No pensamos en la enfermedad, pensamos en la salud. Urdes es un, un lugar donde se piensa como Dios derrama en abundancia, por eso tantas peregrinaciones, porque ya sabemos que por medio de María Dios no nos niega nada. Entonces, con la intercesión de ella y buscando de, de, de tocar y de hacer esa conexión entre lo que nosotros ponemos y lo que Dios quiere que nosotros descubramos que Él hace y lo hace, anda, lávate y bebe. Ve y haz, haz tu partecita sencilla, escárbale, porque no salía nada. Hasta que hacemos lo nuestro, Dios empieza a actuar con lo suyo. Quiere tantito, como el cieguito que se acerca dando brincos, o como el leproso que, le, que le grita, ten compasión de mí, o la mujer que quiere ir a tocar el vestido. Algo, tenemos que hacer lo nuestro, tantito, pero hacer lo nuestro. La Cuaresma, que comienza el miércoles de ceniza, día de ayuno y abstinencia, día de mayor oración, tiempo de mayor oración, un poco de sacrificio, mis hermanos. No le tengamos miedo, que nos aprovecha, nos purifica, nos quita culpa. Es una invitación de Cristo a seguirlo. Él no huyó del sacrificio. Llegó hasta el tormento, los azotes, la burla, la humillación, el desprecio. Este tiempo es de imitar, de seguir a Cristo uniéndonos a su pasión. Esto sucede con la reflexión de la palabra de Dios. Nos unimos a Él escuchando Su palabra y tratando de vivir Su palabra. Lo descubriremos en las lecturas y oraciones del Tiempo Santo de la Cuaresma. Este、año el Santo Padre, bueno, nos mandó, como no se me hace que desde octubre o desde agosto, mandó el mensaje de Cuarema del 2013 con cuatro, con cuatro puntitos principales que él desglosaba para que nosotros fácilmente pudiéramos vivir este tiempo santo. Quiere que en el año de la fe relacionemos fe con la caridad. Como respuesta a Dios que nos ama, la caridad que vive la fe, o sea, el amor demuestra que creemos. El amor, la caridad, vive la fe, hace vivir la fe, demuestra que se tiene fe. Lo unidas que están la fe y la caridad. San Pablo le hace que rebase a la fe y la esperanza. Dice: Se van a acabar la fe cuando veamos a Dios y la esperanza, cuando consigamos lo que queremos. Pero la caridad no se acaba nunca. El amor de Dios, entre Dios y nosotros, y nosotros como hermanos, ese no termina nunca. La caridad es para siempre, es eterna. Y ciertamente, dice el Papa, primero recibimos la fe en el bautismo. Pero esta se culmina con la vivencia de la caridad. Entonces,、pues、esas cuatro cositas las dice el Papa, como para que las meditemos. Luego se pueden fácilmente conseguir el, el mensaje del Papa para la cuaresma, que va a ayudar para la, para la oración, para la meditación y para los comos. Porque a veces decimos, ¿y cómo de.? Que yo creo, y cómo demuestro que vivo la fe, y cómo le hago cuando me cuesta mucho trabajo vivir la fe con mis hermanos. Hace falta que conozcamos los caminitos, y el Papa nos ayuda mucho a, a conocerlos y a poder vivirlos. Que María, nuestra Madre, nos ayude a vivir santamente la cuaresma, mis hermanos, y que San Miguel, Arcángel, nos defienda y nos libre del pecado. Amén.